もう一度。 No presioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. e n Todo i e e n d s t lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. Entiende eso? Yo siempre digo la verdad, aun cuando miento. Yo siempre digo la verdad, aun cuando miento. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, o yo, yo, yo, yo, yo, yo, o yo, yo, yo, y o ねえ <G> <音楽> Este no es el momento ni el lugar, Tony. ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Tú eres aburrido. ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Oficial. No te oí.